Bueno, con Walter Correa aquí en Esmata, con frente a esta propuesta de la clase trabajadora, de los gremios organizados, para proponer un país distinto. Sí, básicamente lo que nosotros planteamos es lo que nosotros cotidianamente hacemos, producimos, realizamos, comercializamos, es, es la producción, es el trabajo, y para esta nueva etapa que se viene es, es sumamente importante que se vea ese país del trabajo, que se vea ese país de la producción, que se vea ese país donde los trabajadores y las trabajadoras organizadas tan tienen perfectamente y te lo digo con mucha humildad, perfectamente bien en claro qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Aquí están presentes prácticamente todos los todos los sectores de la producción, incluso educación, comunicación popular. Sí, tal cual, todo es un todo es parte de todo, todo es un gran colectivo y la importancia que tiene el sector del trabajo el sector del, del, de los trabajadores organizados, es lo que va de alguna forma u otra eh, canalizar y centralizar la, la, la gran diferencia que es esta no nosotros estamos en estos últimos años lo que han hecho el aporte hacia la industria hacia el trabajo fueron los CEOs y con los CEOs no lo fue para nada bien nosotros proponemos todo lo contrario que la que, que esto se... Se, se, se diagrama desde los sectores del trabajo que consideramos y pensamos que nos va a ir mucho mejor ¿Cómo va a ser la dinámica eh, de, de estos encuentros? ¿Va a haber otros próximos? ¿Cómo, cómo está sí, el... hay el, Este es uno de varios pero siempre la centralidad la van a tener el debate, la discusión, el aporte en cómo podemos nosotros colaborar para, para, para, para el presente y para el futuro inmediato en otra coyuntura, ¿no? en una coyuntura donde se privilegian las cuestiones laborales productivas por sobre las económicas y las financieras. Muchas gracias, Walter. No, muchas gracias, Hugo.